Estás escuchando el 104.7 FM Radio Santa Ana KRQL, transmitiendo desde Santa Ana, California Este es su podcast, pídele peras al orden escombros entre varios a mi padre sacaron de los escombros entre a mi padre la nube resplandecía y cuatro de la tarde la torre de traje gris con su córbata de sangre la torre de traje gris con su corbata de sangre la gente de Spavori, la màquina Pequeño, estorbo a lo grande Pero por aquí Tú no pasarás El oro negro reclama tu sangre El Buda verde te protegerá El oro negro reclama tu sangre El bura verde te protegerá Tú dare, tú dare, dare Eso te donaré, tu dar tú es ufá, un tu dar tú es tu dar tú las monografías, la historia los estandartes se alinean en una pira no hay fuego pero todo arde los hombres de traje gris succionan toda la sangre, los hombres de traje gris succionan toda la sangre aquí no hay ningún país aquí solo existe la Sí. El negro reclama tu sangre una vez de te un tare tu tare tu resuena un tare tu tare tu resuena un tare tu tu resuena hola buenas noches días tardes ah, estamos en el podcast de pídele peras al olmo pídele peras al olmo la canción que acaban de escuchar se llama oro negro buda verde y es una canción muy importante por lo menos en mi vida porque relata los hechos re reales ah, de que pasaron en el en, el, en, en enero del 2013 Y problemas para mí, para mi familia Y para mis seres cercanos está, eh, Ese día explotó un edificio Que está ahí por Marina Nacional el, el edificio B2 Que es como al, al lado de la Torre de Pemex Como que en el imaginario imaginario colectivo quedó que, que lo que explotó fue la Torre de Pemex Pero no, fue el edificio B2 Y como dice mi papá ahora en las en las en las cenas cuando se acuerda de eso le cayó un edificio encima a mi padre y estuvo desaparecido varias horas estuvo desagradable fue fue, fue muy pues sí nos espantamos muchísimo eh, él tuvo muchísima, muchísima suerte tuvimos todos mucha suerte porque otras personas no pues pues si sí, fallecieron 37 37 personas incluyendo compañeros y amigos de mi papá y conocidos también de, de mi familia y más de 100 resultaron heridas gravemente heridas bastante y Eh, si ustedes buscan en wikipedia dice que fue una una fuga de gas y la pgr dijo que sí que fue una una acumulación de gas metano eh, pero también estaba justo entrando en vigor la reforma energética junto con el plan por mover a méxico y no sé bueno hay cosas muy obscuras que ya ni le o sea ni para qué moverle no Pero esta canción, eh, Oro Negro Buda Verde, en su coro ca eh, canta, pues sí, es una canción que canta, <risa> es un mantra que, que de eso se va a tartar la pera de hoy, de, del poder de los mantras. pues Últimamente me he estado clavando mucho en... En, en la meditación, como varias veces lo he contado aquí, mucho por mi familia, que también, eh, justo por por eso, o sea, ahí, ahí nos, nos, nos, o sea, en mi, mi, mi, mi, mi infancia no, no no teníamos mucho la, la presencia de, de Dios, digamos, no, no íbamos a la iglesia, no teníamos una, no era obligatorio, tampoco era como, no éramos ateos agnósticos. O sea, sí existía un determinado contenido espiritual en mi crianza. Eh, fui a una preparatoria, eh, Colegio Salesiano, Santa Julia. Muy cerca de la Torre de Pemex, por cierto. Cuando explotó yo seguramente estaba por ahí. Como a unas cuadras dando clases de ciencias sociales. A jóvenes que ahora ya no son jóvenes, no manches Pero bueno. Y y eh, para no hacerles largo el cuento pues mi papá está bien o sea bueno tuvo una serie de operaciones fuertes duras eh, y había un momento en que estaba estaba en un hospital muy lejos Estaba pues, eh, y llegmos al hospital a pues a estar con él y me tocaba cuidarlo a veces a mi mamá y recuerdo varias veces quizás como dos o tres. Que, que cantábamos este mantra, el Om Tare Tu Tare Sture Soha. Eh, en ese tiempo, pues, sí con, tenía conciencia más o menos de qué iban los mantras. Y, eh, y creo que era el que más les le, nos gustaba, como era nuestro mantra familiar. <risa> Porque se, se eran muchos huesos los que estaban rotos. Y, y también la, pues, la estructura de la vida ¿no? de repente usted le edificio donde trabajas de explota eh, la tragedia la tragedia hace valorar mucho y une y, y los mantras los hacíamos cuando el dolor era bastante fuerte para mi papá. Y se empecé a sentir una conexión real con estas dos fonemas que son muy antiguos, <risa> eh, como cómo usarlos, como estas canciones, estas canciones antiguísimas que las repites y calman los dolores. Luego, creo que fui a un curso, bueno, no creo, fui a un curso de, con, de, de, de mantras con una maestra de yoga bien, bien chida, que me enseñó a hacer así las asanas más fácil, de yoga espacio la recomiendo mucho, Betty Muñiz, ahí si sí ven vayan sus cursos, y este curso no era de yoga específicamente, o sea, era yoga más mantras y había un llevó un músico un guitarrista, que llevaba una guitarra eléctrica muy bonita como como tipo de de, de John Lennon que son como semi huecas sonía un sonido muy mieloso y ella cantaba y ese mantra, pues el om tare tu tare, yo antes de saber su significado yo lo relaciono con este momento de de dolor horrible de en el hospital y, y emocional y trágico y, y como ese, ese sufrimiento se transmutaba en paz entonces cuando cantábamos ese si sí nos llegaba, también fue mi hermana a ese taller, estuvo bien chido yo, llorábamos y de ahí empecé a hacerlo solo ...en mi casa... ...como cuando vi que alguien... ...como que... ...uno tiene la idea de los mantras... ...como estas palabras mágicas... ...que deben de tener... ...su... ...como fórmula especial para cantar... ...o para decir... ...o que no las puedes decir... ...a menos que seas un iniciado... ...por ejemplo... ...o que tengas... ...como el password secreto... ...pero cuando vi que... que ...en esta clase que... ...que ella lo... ...lo hacía... ...así simplemente... ...y como... Como acompañaba mucho la del trabajo del yoga, yo me lo llevé a mi a mi estudio, pues, y empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo y, y hacía el leontar tu tutare y es de los ejercicios de meditación que son más efectivos. Mucho más efectivos porque bueno, por, igual porque yo soy más sí, yo soy yo a yo soy cantantish, soy trovador. Entonces me sirve eh, sentarme y cantar y cantar y cantar y, y calienta el cuerpo, estás con conduciendo el aire de, de cierta forma y manera. Los mantas me ayudaron mucho a aprender a resonar. Como por ejemplo, ahorita que estoy hablando, tengo que más o menos hablar que a la nariz, ¿no? O, o, o lo puedo bajar acá. Eso me ayudó mucho a estar sentado cantando Om Tare Tu tare", Y también a conectar la voz con lugares imaginarios. Que ahora pues entiendo que son los chakras que son una tradición de puntos energéticos en donde vas activando y y, y a mí me sirve mucho eso para, para cantar y para vivir planeta y, y este mantra ahí ha ido viajando y y llegó a o sea, esta canción la hice a toda esa situación es pues muy desagradable pero también pues una una cosa de la impermanencia, ¿no? De lo que los edificios explotan. Los papás también. <ríe> y la esperanza. Eh, la tocábamos eh, con la, la máquina nosótrica. <ríe> Una banda... De las bandas más... Más bonitas con las que he podido compartir eh, música. Y vivía yo por el metro Zapata. Y ahí en unos en unos departamentitos chiquititos hice hicimos un estudio de la diáspora nostrica eh, Fabián, un, un amigo que conocí en sociología, que está eh una mente analítica devastadora eh, desde Colombia, desde Bogotá para el mundo, como un soldado del amor. <risa> y tiene el Caetano Veloso de Colombia se comentaba una voz hermosísima. Y empezamos a hacer una banda con Arón Bautista de Nos Llamamos, que ya ya lo mencionamos en este podcast. Y que lo quiero entrevistar. Ya le mandé mensaje de voz y, y no me contestó. ¿Qué te pasa, Arón? ¿No, ¿No quieres que te entreviste? Yo quiero entrevistarte. y este Y también estaba Vania Fortuna, que también de era, era, éramos como sociolo era como una banda de, de ciencias sociales este antes que todo esto de que todos supiera todos estuviéramos obligados a tener una postura sociológica de colonial ante la vida y eh, eso era como en el 2015 todavía eso no no era obligatorio o sea no no era algo que la palabra de construcción todavía no era algo que lo escucharas decir en en círculos más que dentro de las ciencias sociales o de los estudios de género o de Foucault. O de... No era algo que leías en Facebook como hashtag de construcción. Eso no pasaba. Pero esta banda y con esta canción nos armó. María Fortuna también estudió en Sociología. Todos éramos como adjuntos de todo. Yo fui a, a profesor adjunto de sociología y le, y le di clases a Vania, brillante y una voz preciosísima y ahora anda haciendo cosas hermosas de, con música medieval de goliardos. Muy bello. Vania es un talento. No sé qué hacía, o sea, eh, y, y momentos muy muy chidos. Estaba eh y Viro desde Argentina. Era una banda, mi primer banda este internacional. Viro tocaba las percusiones. También científico social. ¡Qué <ríe> tranza! Es que me puse muy serio porque estaba terminando mi tesis. Entonces yo creo que hacer mi, mi vibra atraía a, a, a puro, puro científico social. Viro acaba de hacer su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Viro! En las percusiones y como en el corazón. Una visión. el, el ahora ya no se dedicó tanto a la música, él ahora anda haciendo, hasta donde me quedé, como acompañando a... a la lucha contra las personas desaparecidas. O sea, bueno, ayudando a, a la... a las madres, a, a los padres, a las asociaciones que se dedican a... a luchar por los derechos. Y a encontrar... a las madres desaparecidas. Es, es, un, es, un, es un genio, lo extraño. <risa> y... Pues esa era la banda, la, la máquina nosótrica. De repente también se nos pegaba Judy de la lengua. Y por ahí tocamos con con el, con pues muchos músicos ahí muy extraños, como en el 2015 de la Ciudad de México, el Midi Pipe. Y luego pondríamos cositas. Y, y logramos presentar este esta canción de manera muy estrepitosa en un concierto en... ...en un centro cultural que se llama... la ...Clavería 22... ...Clavería 22 allá en Azcapotzalco... ...y... ...sonaba muy pesada, esta banda era como... ...esta canción en vivo era una especie de son... ...como a la furia... ...y a la confusión... ...mi papá fue... fue, fue ...presentamos el video... ...fue muy emotivo... ...muy extraño también... ...y... ...este mantra pues formó una banda y que luego ya se deshizo por, por la vida, básicamente y pues, por mi, mis insuficiencias como líder de banda y otras cosas más pero yo los quiero mucho a estas, todas estas personas con todo mi corazón y este mantra siguió así en, en mí a, aprendiendo a resonar y últimamente eh, este los mantras ya quizás cuando yo estaba más acercano a las ciencias sociales como que uno tiene un hábitos como se dice es decir pues tus amigos o sea mí me, me daba vergüenza aceptarme como una persona abiertamente espiritual como que creo en, en la energía en los chakras en la med, bueno, la meditación más allá de la de su aplicación en la ciencia y en lo que pasa en el cerebro Eh, que es muy, también es muy interesante, pero eh, últimamente, y más desde que me mudaba a Pachuca y hicimos esto del helado oculto y he empezado a ir a más temazcales y a más ceremonias de ayahuasca y a leer más tipo de, de esa literatura y acercarme a, a conocimiento, desde un lado, pues como que el que ahorita me, me sirve, la amistad ahorita hay años, pues porque tiene que ver, y luego con el 2020, que nadie entiende nada, qué está pasando, eh, llegué a, a, a, me gustó mucho esta serie de Netflix, que supongo que si están escuchando este podcast eh, les gusta porque es Midnight Gospel, que me inspiró a hacer este podcast, este Duncan, Duncan Trussell, saludos, me encantaría que escuchara mi podcast y que dijera, ja, ja, sí, es muy chido, sí, sí. ...y verlo animado en Netflix... Fue, fue, ...fue muy loco ver este este tipo de conocimiento... ...en Netflix, empaquetado en una serie... ...como de Hora de Aventura... ...pero triplificado... ...como con micropuntos de ácido... ...y... ...y la idea del podcast... ...o sea, como una forma de comunicar... ...pues lo que traes dentro... tus, tus, tus, tus ...todas las tarugadas que hiciste... ...y las que quieres hacer... ...y las ideas y las canciones... y ...pues parece que, que, que, que funciona... A mí me, me, me cura, me cura. Es como mi, mi... Ya no voy a psicoanálisis desde que hago podcast. Hagan podcast. También lo chido de los podcast es que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer con conexión a internet, claro. O sea, sí. Y con un breve manejo de, de, de un editor de audio y un micrófono. Pues hasta con el, tus audífonos. Y... y la cosa es tener algo que decir, ¿no? O, o la... El... Talk, de querer compartir lo que tienes, como yo. <risa> y de Midnight Gospel llegué a, a un gurú que también... Esto es pura recomendación esto. Eh, porque, bueno, eh, la, la, la pera de hoy es el mantra y les quiero cantar el mantra. Ahora como ya más con la función espiritual, básicamente. Porque hay una distinción entre lo que canté al principio que es una canción acerca de un incidente en la vida de mi familia, de mi papá y de, y de, y, de nuestras, y de muchas personas que se vieron afectadas por ese pues ese tragedia. Y la forma mantra pura es diferente. Y esta y esta forma mantra pura, digamos, o sea, no sé si existe el mantra puro, pero como ya como como el, el el dispositivo mantra de utilizado de manera espiritual lo conocí a partir de un señor que se llama Krishna Das. Krishna Das es un un seguidor o un amigo de Ram Das que son estos como gringos que fueron a la India. El Ram Das está es, lo mencionan mucho en Midnight Gospel y la verdad es que pues sí es un es una persona muy interesante del siglo XX. Recién se murió en 2019. Ramdas y Krishnadas eran unos hippies eh, que fueron a la India y conocieron a Maharishi, que es un gurú que vive en las montañas del Himalaya y les y le y conocieron pues a una básicamente a una persona iluminada, que yo creo que yo nunca he conocido una persona iluminada y Y se dedicó a, a hablar sobre... Él, él, él era psicólogo de Harvard, trabajaba con Timothy Leary y con el Ulu, uso del LSD. Eh, científicamente y después espiritualmente, después de que fue a la India. Y, y Krishna das después de ir a la India y después que le fue... Es que acabo de ver su documental y la verdad es que lloré <risa> mucho. Ya saben que, que... Me conmovió muchísimo... Esta persona que quería ser un rockstar, me, me identifiqué, y que descubrió que su práctica iba a ser a cantar mantras, ya no rolas, ya no rock and roll. Y cómo eh, eh, realmente yo, cuando tenía estas bandas, por ejemplo, la máquina nosótrica que compartíamos, tan, tan, compartíamos el pan, o sea, comíamos y... Y yo andaba muy clavado en... Básicamente querer ser un rockstar. Ahí lo tenía dentro ¿no? Creo que estuviera mal, pero era una parte... de Un motor que todavía ahí aparece. Está ahí. Siempre estará acompañándome todo el tiempo. Y... Y este... Pero también me distraía de las cosas... De la familia que estaba ahí. Y... y, y la familia musical, ¿no? Y que no, lo que estaba más chido de todo eso era que estábamos haciendo música juntos. Wow. Y, eh, y bueno, viendo a este personaje Krishnadas que quería ser un rockstar en los 60, se fue la India y luego volvió y descubrió que después de luego se hizo adicto a cierto que a la piedra y después ya salió ...y ahora se dedica a cantar mantras... ...pero con una... ...como con una víbara medio... ...como... ...rock and rollera... ...medio western... ...o sea tiene su propio estilo de cantar mantras... ...un estilo occidental... ...roquerón... ...que está mucho más cercano al mío... ...porque cuando yo busco mantras en YouTube... ...pues tiene como este eco... como ...y, y como que tiene una estética... Que, que no apela a mi generación. Sirve, sirve, sí, te, claro que sirve, pero pero lo siento lejos. Entonces, al escuchar a Krishnadas, que también... Ay, ¿qué es eso que suena? que Estoy en el helado oculto y escucharon esa... Debe ser un, un, un bebecito allá afuera de este, del estudio. Qué bonito. Y al, al escuchar este a, a las, los mantras de Krishnadas, <ríe> ¿qué está pasando? Los másteres de Krishnadas. Eh, me conecté. Y he estado haciendo meditaciones en línea. Como para, primero como para sobrevivir ah, de mi alma. Y luego ya pues, para como crear comunidad y tener el sustento chido. Pues, muy bonito. Y empecé a dar... las Hace unas semanas empecé a hacer mantras en internet. Y he tenido un resultado, hemos tenido, porque lo chido de los mantras es que te, es una forma de que no necesitas saber cantar, ni tocar un instrumento, ni saber sánscrito, ni saber la palabra mágica, ni nada, sino de poder, de manera comunitaria, colectiva, sentarte, cantar, sentir que cantas, que está bien padre, cantar esta cosa que te, de que tiene una intención espiritual, sagrada, meditativa de atención consciente y llega un momento que sí sucede algo que sí te, que sí se te desbloqueas y quizás estamos muy sensibles por la cuarentena o yo no sé, pero ha, he, hemos tenido resultados bien bonitos, maravillosos de de, de alcances inesperados para mí. <risa> Gracias a a, pues a toda esta línea que les enseña de, el viaje de un mantra en la vida de Andrea Facota. Entonces ahora les quiero compartir eso. Eh, quiero cantarles el mantra unos 15 10 15 minutos que lo importante del mantra es que lo, lo, lo, lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas hasta que empieza eh, eh, se, se empiezan a de, de pues empiezas a soltar básicamente los miedos del día hasta los bloqueos físicos la, la, la vibración la colocación es una especie de juego en donde vas viendo dónde va tu voz y dónde y la intención emocional también, una, 2 tres, y 4 5 ya como a la 30ava vez ya si lo, si lo sigues haciendo con, con atención y con intención eh, no siempre pasa, claro, pero sí es un artefacto que sí te lleva a una experiencia espiritual rápido. De las que yo de las que yo eh, formas meditativas que yo he hecho. Me parece muy importante que todo mundo la sepa usar porque el mundo del futuro está muy loco. O sea, yo no sé qué va a pasar en, en enero de con, con mi trabajo, con mi con mi, o sea, con el mundo, con la y y creo que los mantras nos pueden ayudar Y a mí me gustaría encontrar una manera de, de poder hacer mantras desde lo que yo hago, como del folk, del rock, del, de esta de, de, de mi estilacho, ¿no? de ponerle mi jiribilla. Entonces les voy a cantar y les pediría que cantáramos juntos. Es el ejercicio del mantra, es, es cantarlo juntos. Entonces si lo estás escuchando, eh, ahorita no lo puedes cantar, ponle pausa y hazlo hasta que escúchalo hasta que sí lo puedas cantar conmigo y con nosotros con nosotras con nosotros la, la manera de hacerlo pues es simplemente ponte unos audífonos o ponte tu estéreo así bien trepadote yo voy a tocar ahorita lo acabo de sacar en acordeón que es lo que me gusta mucho como suena porque se acerca más a lo a la tradición hindú, que lo hace con armonio y si sí tiene una sensación como más etérea mística, y pues escúchalo, yo voy a seguir cantando, Om Tare Tu Tare Ture Soha, que eh, lo que significa, si le sirve, no es necesario, pero se le canta a la deidad Buda eh, Tara Verde, Tara es, es muy antigua, Tara viene desde, desde el hinduismo, o sea, desde Vishnu y antes de Cristo, Ya estaba por ahí una tara entre las diosas este de la India y eh, hay una forma de budismo que lo recupera, que es el budismo como de 500 antes, después de Cristo que se llama Mahayana y ese tipo de budismo cree que uno no se puede iluminar, o es decir, no vale la pena iluminarse. Iluminarse es que entiendes qué tranza, que la Matrix, entiendes la Matrix, pues ya te puedes salir del videojuego. Pero en eh, el budismo Mahayana, eh, eh, salirte de la Matrix no vale la pena si no logras que todos los seres que están dentro de la Matrix también entiendan el que tranza Ese es el Mahayana. Y, y, y los seres que se dedican a hacer esto les dicen bodhisattvas que son Budas especializados, son como Morfeo en Matrix. Budas especializados en sacar a la banda de la Matrix. <ríe> Esos son los Bodhisattvas. Bueno, es mucho más mucho más complejo y más hermoso, pero más o menos. Y Tara es la Bodhisattva de la liberación, es la especializada de sacarnos de, de esta moledora de carne. <ríe> y Tara se dedica a eso. Es, la, es una figura femenina, es la figura femenina, creo que es la que, a la que más le prenden velitas, eh, en el oriente, pues, a lo largo de la historia, y luego la recupera, el, el, el otro budismo más adelante, que es el tibetano, o el Vajrayana, y ya, como con técnicas, ya con el mantra, y ya con técnicas de visualización, y así, y después es una mujer verde, súper poderosa, que se iluminó, y, y quiere que te ilumines, y, liberadora y otra cosa es que se invoca para la protección la protección para que si sí lo logres para que si sí logres trascender el sufrimiento ¿no? por eso ahora entiendo que cuando estábamos en el hospital ese con mi papá y mi mamá y familia era el mantra que, que invocábamos porque si sí sentíamos que necesitábamos protección pues y les quiero compartir este mantra que a mí a mi familia y a, a, a, a a la música y a nuestra música que, que, que hemos hecho con la máquina nosrica y nos ha, nos ha guiado nos ha ayudado eh, a ver si les sirve y espero les disfruten mi, mi aportación mi pera de hoy es este esta reflexión sobre los mantras y compartan en los comentarios si ustedes saben mantras porque yo quiero seguirle entrando a esto de los mantras eh, está chido está está usted es, es, si es un viaje que vale la pena seguir trabajando entonces ya ponte cómodo cómoda disponte a abrir tu corazón para cantar con, con nosotros con nosotros y y ahí va el mantra OM TARE TU TARE TURE soja el mantra TARA VERDE es la pera de hoy